Tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada del 94. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.